Fronteras del futuro. Fronteras del futuro, como siempre, con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Javier, hay muchos eh, techos eh, y muchas eh, cosas que impiden a las mujeres en desarrollarse en muchas eh, cuestiones de la vida. Pero este ya es tremendo, la el techo de silicio de si la ciencia, ¿no? Estamos hablando de fronteras del futuro, una de las fronteras que hay que superar, que hay que eliminar es lo que en el mundo de la tecnología llaman eh, eh, se conoce como el techo de silicio que impide que las mujeres lleguen donde tienen que llegar es una frontera que eh, casi ya en el año 20 del siglo XXI uh -huh. sigue sin, sin pasarse y vamos a hablar un poquito sobre ello el mundo de la tecnología El mundo de, de um, lo que en inglés se denomina por las siglas STEAM, es decir, de ciencia, tecnología, eh, las matemáticas y la ingeniería, eh, históricamente ha sido supuestamente un mundo vetado o mm, más difícil, de más difícil acceso para las mujeres. Supuestamente y según algunos. Eh, algunos necios dicen por unas diferencias biológicas que existen entre mujeres y hombres. Y lo vamos a ir explicando, ¿no? Con el, eh, el uso de la tecnología, la implantación eh, de la tecnología a, a nivel doméstico, los ordenadores eh, domésticos y demás, resulta que parecía que en, en el mundo de la tecnología, especialmente, eh, este techo se iba a romper fácilmente. Y por eso se llama techo de, el, el techo de silicio, porque Ajá. evidentemente los... El, el, el, la tecnología de los ordenadores se fundamenta, está basada en el silicio ¿no? entonces cuando esto llega a, a, a los domicilios a las casas de cada uno de nosotros parece que llega, es más accesible a todo el mundo, pero resulta que con el paso de estos años que llevamos ya de, de este tipo de tecnología resulta que ha ocurrido todo lo contrario, que lo que hemos es amplificado esta marginación de las mujeres en este, en este ámbito ¿no? Y eh, lo que ocurre es que detrás de cualquier avance tecnológico, de, de los avances tecnológico, tecnológicos que han ocurrido en estos años, en este ámbito del que estamos hablando, eh, el, detrás de todos o de casi todos está la mano del hombre. Del hombre, mm. me refiero al hombre del masculino. Del hombre. Sí. Fundamentalmente son ellos los que eh, en su gran mayoría, o, o somos los hombres, los que eh, eh, eh, hemos... ...creado nuevas tecnologías y las hemos dotado de este sesgo eh, que tanto perjudica eh, a, a las mujeres. Es decir, por ejemplo, hace no, no mucho tiempo Amazon se vio obligado a cerrar su sistema automatizado de contratación... ...debido a que había, se había, había sido diseñado eh, a partir de, de currículos de, de hombres... Y lo que ocurría es que eh, discriminaba a las candidatas mujeres eh, cuyos currículos, lógicamente, no correspondían a lo que el algoritmo que tenía eh, eh, este, esta parte de Amazon no pedía, no, claro, no, claro. no pedía eh, el perfil de mujeres. ¿no? En Facebook y en, Dik y en LinkedIn pasó un, una cosa más o menos parecido, parecido claro porque eh, en los anuncios eh, que, que se publicaban en prensa y demás eh, pidiendo empleos para Facebook y LinkedIn resulta que eh, el, el sesgo era para empleos típicos de hombres ...más destinados a hombres... ...que a mujeres, ¿no?... ...como por ejemplo cuando pedían... Eh, ...perfiles de desarrolladores de software... ...y para ciberseguridad, ¿no?... Claro. Esto de que además esto es un, en, en Estados Unidos... ...es una práctica ilegal... Eh, ...en prensa escrita... ...publicar este tipo de, de solicitudes de, de trabajo, ¿no? mm, ...por eso... Mm, ...me refería antes a lo de las diferencias biológicas... ...que un ingeniero de una de estas tecnológicas... ...llegó a... Eh, mm, ...expresarse de esta forma para eh, mm, eh, eh, digamos eh, eh, manifestar por qué eh, eh, el, este mundo tecnológico estaba en manos de hombres y no de mujeres fíjate, diferencias biológicas cuando resulta que Si, si nos vamos 50 años atrás, ¿Y eso solo que 50 ha años atrás, el techo es ilimitado. Claro, es una, una es una de las. De la, de la exactamente. Pero tú, fíjate, esto decía este ingeniero de esta tecnológica, pero cuando, si nos vamos 50 años atrás, resulta que el papel de programadoras. Uh -huh no existía prácticamente el papel de programadores sino que eran prácticamente todas eran mujeres, las programadoras de los primeros ordenadores, sí. porque en aquel momento eh, la programación se asociaba directamente a mujeres como un eh, trabajo poco cualificado y de escasa importancia en lo que eran los albores de, de esta era eh, tecnológica, ¿cuándo cambia esto? pues cuando las empresas se dan cuenta los, los mandamases masculinos de estas empresas se dan que eh, se empiezan a necesitar programadores y entonces eh, se le da más importancia a esta parte, a la programación, y entonces se empiezan a buscar hombres claro. al dotar al, al de un trabajo ya mo, con, con más, eh, eh, con más de más importancia. ¿no? Uh -huh. Y además, gracias a la programación, se empiezan estas empresas a ganar mucho, mucho, mucho dinero. Entonces, es cuando entran los hombres a programar en estas empresas cosa que hasta ese momento habían sido, había estado en manos eh, eh, de, de mujeres, ¿no? Afortunadamente en el siglo 21 cada vez más mujeres de, estudian y trabajan, se ha perdido esa se, se ha cortado en muchos eh, eh sitios, en muchos países, en otros no, la dinámica esa de que la mujer no debía estudiar y que no debía de trabajar sino quedarse en casa a eh, cuidar exactamente, exacta como dicen ahí iba uh -huh. yo exactamente con botones. Bueno, esto afortunadamente a pesar de estas algunas eh, que ya les vale que encima son mujeres sí, las que lo sí, no sí, dicen sí. Eh, eh, esta dinámica, pues, Sano, va, va, claro. va, perdiendo, va perdiendo fuerza. Fíjate que hace dos, tres meses, no sé hace cuánto, pero hace unos meses estuvimos eh, aquí en los estudios en, en Onda Cero, en el programa, estuvimos entrevistando a una hacker. Exactamente. Eh, en el mundo del... Y, y había muy pocas. Muy por, pocas, porque de eso vamos a hablar. Porque techo ¿sí? de silicio... Claro, sí es que resulta que eh, en, en, en ese entorno eh, hay un embudo, eh, sí, se sí. impide a las mujeres acceder a este tipo y eso tipo, que es a este lo tipo? más desarrollado claro, del mundo se supone claro. que no bueno pues eh, eh, eh, ese embudo cada vez se va estrechando más para las mujeres llega un momento entre, en que se, se colapsa y que prácticamente no eh, no eh, eh, entran mujeres en este en este mundo fundamentalmente en el de la tecnología digo fundamentalmente porque en los últimos años eh, dentro de de estas eh, de, del STEM de, de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas eh tanto ciencia como ingeniería y matemáticas han ganado eh, mujeres que trabajan en el sector y en cambio la tecnología en los últimos años ha perdido ha perdido eh, mujeres que, que trabajan en, en, en este sector, ¿no? Concretamente eh, Esto, esto ocurre en el mundo de la tecnología y, y ocurre en todos los eh, ámbitos de la tecnología, sí, sí, a sí. nivel directivo y a nivel de técnicos también, de, de especialistas eh, eh, ya como, eh, y, y de investigación. ¿no? A nivel, por ejemplo, en Europa, solo un 7% de mujeres eh Ocupa, a día de hoy, eh, puestos eh, ejecutivos eh, de perfil tecnológico, ¿no? Y lo que ocurre es que las empresas tecnológicas están... Eh, seguramente porque esas empresas claro, tecnológicas, aunque sean muy avanzadas, lo que hacen son herederas, eh, de una sociedad patriarcal. Sí, y están, y están colonizadas, de, de alguna forma, entre el 70 y el 80% por hombres. Mm, claro. Lo que mm, ocurre es que eh, esto ocurre en todos los sectores y este es un, un eh, dato, por así decirlo, de lo mucho que a una mujer le puede costar entrar en el sector tecnológico, sí. pero ocurre que cuando eh, consigue con mucho esfuerzo entrar en ese sector... Una vez dentro, no es que mejoren las cosas, sino todo lo contrario. Eh, el, sistema, el sistema patriarcal, el sistema masculino, vamos a llamarlo más, más concretamente, del mundo tecnológico, eh, hace que eh, o intenta expulsar a la mujer del, del, mundo, del mundo tecnológico. Fíjate, ocurre que, por ejemplo, en Silicon Valley, que es la meca de todo esto, Eh, eh, hay un, la cultura eh, empresarial en todas estas eh, empresas la han eh, bautizado como la brotopía son los clubes de hombres es decir, que en muchos de estos negocios muchos eh, de estas eh, relaciones eh, eh, tecnológicas entre empresarios entre eh, técnicos y ejecutivos se realizan y, y fíjate lo que voy a decir En, en casa de los CEOs, de los eh, máximos dirigentes de estas empresas en medio de fiestas orgiásticas y muchos negocios se cierran en clubes de strippers claro, claro, sí, sí, sí, sí. claro sí, al final es siglo lo de siempre, 21. la mujer siglo el objetito 21. para disfrutar siglo 21, y estamos hablando del siglo XXI y estamos hablando de Silicon Valley, Silicon Valley Tiene un que se supone que son los que claro, tienen las mentes más abiertas, más vanguardistas, más futuristas, más modernistas, bueno, por lo de siempre. Pues no solo ocurre esto, el sino rollito, que, que también el rollito. Hay, hay un nivel, eh, una vez que ya, como decimos, si la mujer que consigue entrar, eh, se ve intentada, se, se ve eh, casi forzada a, a, a salir en muchas ocasiones, o casi marginada, por así decirlo, de estas reuniones en las que se eh, eh, a pesar del de trasfondo que hay de diversión Este, eh, en este sentido, pero en el que también se realizan negocios. ¿no? Ah, Pero hacen... tú imagínate si fuera el contrario. Tú imagínate lo que, ocurre, que las ejecutivas es que encima... fueran las que dirigieran y que eh, se saliera la noticia de que están ellas realizando claro, estas, unas fiestas uh, de orgías con, con efebos, con chavales, bueno, con no sé, madre pues, mía, madre que mía, en la es que, que se además, en, en, eh, Una vez se lo que hay es mucho acoso sexual. Ah, bueno, claro. claro. Y, y Silicon Valley no, es una tiene, copilla, es una broma. En Silicon Valley hay un índice de denuncias por acoso sexual que es exagerado para eh, ser una sociedad supuestamente tan, tan avanzada, con lo cual lo que habría que hacer es que a todos estos productos tecnológicos dotarles también de un sello de, de, de calidad, como, como ponemos en, en, en otros eh, y productos ética. y eh, de calidad de ética es decir, este producto eh, está libre de machismo por así decirlo, en su elaboración este producto tecnológico, y en ello las mujeres han tenido tanta participación como los hombres. Fronteras del futuro, el hecho es ilicio de las mujeres en el mundo de la informática, en el mundo de las nuevas tecnologías, con Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. A vosotros.